Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Bien, bien. bien. Acá queriendo, d e s e a m o s conocer un poquito、eh, oh. sobre el laburo de la organización, de hace cuánto tiempo que vienen trabajando. Pues sabemos que es una de las organizaciones que, que labura aquí en nuestra, en nuestra región. Nosotros estamos en José de Paz, pero trabajamos. Con todo lo que es la zona de Moreno, Pilar, Malvinas Argentina, José Cepaz, digo, y son reconocidos en nuestra, en nuestra zona y, y bueno, y con muy buenas referencias también de, del espacio. ¿Nos querés contar un poquito la historia de Vencer para Vivir? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? Dale, c ó m o no, justamente Vencer para Vivir nació en José Cepaz en el año 94. Con el nombre de Vencer, se llamaba Vencer antes, era ahí en José Cepaz.、Uh -huh. Después, en el año 1997, se fundó a Campilar y se llamó Vencer para Vivir. ¿Por qué? Porque siempre hay que vencer para poder vivir. Esta es una institución que ya tiene 28 años, ya estamos próximos a los 30 años. Hace muy poquito hicimos una movilización pasiva en el obelisco. Para demostrar a la gente que se puede vivir bien, que se puede estar viendo de esta manera, para que el Estado esté más presente, porque el Estado, sinceramente, está muy ausente en el tema de lo que es, es adicciones.、Eh, no hay ningún tipo de prevención en las escuelas, no hay nada que proponga el Estado. Si es que nosotros no, no proponemos nada, el Estado nunca está, está presente ¿no? para ningún tipo de prevención ni hay nada. ¿Qué? Si nosotros no nos encargamos de hacer prevención en algunas provincias o de buscar un complejo o algo para, para hacer prevención,、eh, del Estado no. no la, sinceramente, no nos aportan nada en lo que es la, el tema de la edición y ni cómo sacar un chico adelante.、Uh -huh. También tienen, ellos, ellos, ellos, ellos tienen el CDR o n a r pero tampoco está. Hoy en día, el CDR o n a r creo que es uno, uno de los peores centros de rehabilitación que hay en el país.、Eh, uh -huh. Sin. Sin, sin faltar el respeto, pero lamentablemente es así.、Uh -huh. Es lo que he se seguido hoy en día. Bien.、Eh, Matías, ¿me querés contar cuántas sedes son? Porque, bueno, acá en la región, decíamos, son mencionados, son nombrados.、Eh, ¿Me querés contar un poquito cu cuántas sedes y en dónde están? Sí.、Eh, tenemos, hoy en día contamos con 13 sedes, ya estamos para abrir dos más. Tenemos dos en Pilar,、eh, tres en General Rodríguez, una en Fátima, en Zárate, dos en Bragado. Abrimos una hace muy poquito en Moreno, en la parte de Cajallares.、Uh -huh. Así que estamos、eh, más o menos ubicándonos en cada punto de lo que es la provincia, a ¿no? Para、uh -huh. que la gente tenga accesibilidad y, aparte, cada vez que abrimos c o n v e n c e r se l l e n a. inmediatamente, porque ya es muy reconocido, como decían, es un lugar muy reconocido. Que trabaja mucho sobre la persona, mucho sobre, más que nada es una escuela de vida, que te enseña mucho lo, los valores, la disciplina, las responsabilidades. Te enseña a salir adelante、eh, sin ningún tipo de medicación. Tenemos todo el equipo interdisciplinario, tenemos las reuniones grupales, pero acá los chicos no se medican, acá los chicos se les, se les enseña a vivir v i e n de otra manera, que sean responsables, que tengan disciplina, que se a c u e s t e n temprano, que se levanten temprano. Que laven su ropa y que sean ordena, ordenadamente ellos, ¿viste? Para、uh -huh. después, el día de mañana, cuando salen como recuperados, tengan esa rutina de vida sana, tengan, tengan una disciplina, tengan una responsabilidad, que es algo que el adicto nunca tiene, e v t e Nunca tiene disciplina, nunca tiene buenos modales, siempre hace lo que quiere.、Se、quiere que el mundo le dé todo y la verdad que no.、Claro. Siempre el adicto va, va siempre comparte respeto con todo y acá se enseña todo lo contrario. A trabajar, a ser responsable, a tener horarios, a cumplir con los horarios. También se trabaja mucho con la unión familiar, hay muchas reuniones, todos los domingos h a reunión del director, Gastón Priano, es el、sí. fundador de Academia de Salvar a Vivir. Él charla mismos sobre el tema de la e d i c i ó n También cómo preparar a la Asamblea e Tengo el Hijo el Adicto e l día de mañana afuera, cómo acompañarlo. Y siempre estamos constantemente acompañados con el equipo interdisciplinario, tenemos q u i a t r s psicólogos. Operadores y todo tipo de, de asesoramiento que hace falta n o para sacar a un chico adelante. Bien, un poco a, a eso quería ir n o la metodología de, de, de trabajo de, de ustedes por ahí, porque hay. Digo, hay, hay muchas cosas que se habla cuando se hablan de centros de, de rehabilitación o granjas de, de rehabilitación.、Eh, son a veces las metodologías de, de laburo, ¿no? Si son un espacio abierto, si es un espacio cerrado.、Eh, si hay un programa que, que seguir, de cuánto tiempo es,、eh, con qué profesionales cuentan. Eso nos querés contar un poquito, porque por ahí el que nos está escuchando、eh, quiere recomendar el espacio, cree que le puede servir a alguien. Sí, por supuesto. Hay muchos centros y muchas metodologías. n o Hay、mm. centros que duran tres meses, seis meses. Pero en realidad, una persona recién、eh, demora un año en de desintoxicarse físicamente mentalmente, y dos años para hacer un duelo. Quiero, que tenemos que hacer nosotros con el consumo o sea, hacer un duelo.、Mm. Entonces, nuestro, nuestro tratamiento dura, dura、eh, 24 meses. Pero tener salidas en el transcurso del tiempo, tener、eh, recepción social con la sociedad. Eh, Tener salidas cada 15 días para enfrentar a la sociedad, para ver cómo te estás preparando. Contamos con equipos de psicólogos, psicólogos o c i a l p s i q u i a t r a Tenemos emergencias las 24 horas. Y, y después, acá los chicos tienen siempre una rutina. Tenemos un programa propio. Hicimos un programa, ya tiene 28 años de programa y funciona muy bien.、Uh -huh. Y es un lugar a voluntad propia, o sea que acá no puede estar nadie obligado. Eh, eh, el que viene acá realmente es la persona que quiere cambiar. Obviamente, que viene una persona a internarse y no quiere estar internado, y uno lo ayuda, lo habla, lo charla, le explica ¿no? la, a las cosas que, que puede perder si se si abandona el, el, tratamiento, el tratamiento. Entonces, bueno, acá se lo contiene mucho: hay mucha unión, mucha unión grupal, mucho amor, mucha comprensión, mucho diálogo. l o manejamos mucho con amor, comprensión, diálogo, dedicación. Y nada más que eso, es un muy buen grupo. El programa se maneja muy bien. No, no trabajamos con medicación.、Uh -huh. Si viene un chico medicado, siempre se la tratamos de sacar con el psiquiatra a poquito, para que se acostumbre a vivir sin medicación. Porque siempre d e b i s e cambiar una droga por otra droga, que hay chicos que usan los psicofármacos para drogarse y. Y no está bueno dar un chico que quiere dejar el consumo y dar una, una pastilla para que se duerma, porque yo, nosotros no pensamos que p u e d e s helado. Entonces, acá están todos ya haciendo tareas, tienen su tiempo de descanso, de recreación,、eh, pueden tomar mate, tienen tarde, tarde libre los m i é r c o l e s y s á b a d o s para ellos, pueden jugar a l fútbol v en televisión, en verano tienen pileta,、eh, hay animales, hay, hay bastantes cosas para hacer, la verdad. y... Que está bastante bueno, la verdad. Que está bastante bueno. Yo en un, en un momento fui un interno más,、uh -huh. ya estoy recuperado. Yo me vine de, de, de Salta y me quedé acá trabajando para, para el director.、Bien. Porque me gustó la idea de seguir ayudando. Bien. Me decías, es un programa de 24 meses y una vez que, que reciben este alta, ¿cómo continúa el laburo? Porque me imagino que, que recuperarse de adicciones después es un trabajo、eh, constante, constante el sostenerse, ¿no? Sí, es un proceso bastante largo una vez que estás recuperado. No es, no es que quiera decir ya está, me olvidé de todo, ¿no? El consumo uno lo tiene en la cabeza, creo que toda la vida, ¿no?、Eh, no es algo que se. Es algo que se cura si no se recupera.、Eh, la mentalidad de un adicto siempre la va a tener, entonces siempre tiene la contención. Ya una vez recuperado el chico, él tiene la posibilidad de poder venir la s v e c e s que quiera, contar con el apoyo que hay en la quinta, con la contención que le damos acá. Siempre puede seguir viniendo y siempre se pide, en realidad, un tratamiento para estar 100% seguro de cinco años. Acá hacemos dos años de internación y tres años ambulatorios. Okay. después el, el, el chico recuperado viene una vez cada 15 días, una vez cada 10 días a la quinta, pasa el día, habla con los chicos,、eh, tiene el equipo interdisciplinario. Y eso es un proceso largo. Si uno se quiere curar, más que nada tiene que, que elegir la vida, ¿no? elegir salir adelante, porque se ve a veces que hay chicos que vienen a, que vienen a internarse y vienen muy obligados por la familia y, y no les pone voluntad para cambiar. Entonces uno se trata de. De hablarle siempre de la mejor manera, que trate de cambiar, que lo haga para él. Porque acá el enfermo es uno, no, no es la familia, ¿viste? El que consume es uno. Acá nadie lo obligó a que consuma, nadie te puso nadie te p una s o u pistola en la cabeza y anda a consumir, no f a l i e n c o n s u m e porque tiene un vacío emocional o porque no se siente muy lleno en sí mismo. Entonces acá uno aprende a a, a quererse, a valorarse. Los chicos aprenden a cuidar las cosas, aprenden a. A tener más respeto por la vida también, más respeto por la vida y más que nada le enseñamos a que se aprendan a querer, que acá adentro en la granja se desahoguen todos los que tengan que desahogarse. Hay gente que viene muy lastimada de la calle, que viene abusada, que, gente que mata a gente en el consumo, gente que pasó por todo. Y, y, y hay que estar preparado y darle una buena atención, más que nada psicológica, y, y ayudarlo. Sin duda. Matías, hablábamos mucho y, y sabemos que, que,、eh, que hay estadísticas que hablan que a la hora de, de, de internación son más los hombres que llegan ¿no? a poder、eh, a realizar un tratamiento de recuperación, pero que hay mujeres ¿no? eh, en situación de consumo. Y tengo entendido que ustedes tienen una granja también de, de mujeres. ¿Nos querés contar un poquito sobre ese laburo? Digo que Muchas veces、ah, no sí, se exacta, habla n o、sí. de consumo y mujeres. Sí, la mujer, sí, también tenemos la granja de mujeres Que y la quinta número 2, que está justo acá al lado de la quinta 1, donde está la sede central.、Uh -huh. Y ya, también tenemos, tenemos una, una sola granja de mujeres, porque yo creo que hoy en día, como dice el director general, de, no, es, no es para cualquiera tener una granja de mujeres, porque. Siempre a los centros de rehabilitación lo vieron de mala manera. Han pasado cosas con la naranja que tuvo el teto Medina, con Quilombo, con todo. Entonces,、uh -huh. de, de algún lado somos mal vistos, pero estamos tratando de remontar todo eso.、Uh -huh. Y con las mujeres, h a y q u e t e n e r mucho cuidado, mucho respeto, mucho s límite, ¿viste? s、pues, Y tratar de. de, de、eh, es medio complicado entenderlas porque yo soy hombre, ya e l l s son mujeres y tenemos otro tipo de pensamientos.、Uh -huh. Ella puede ir y sufre más porque son mamás, viste, y dejan a、sí. su hijo de lado para poder v e n ir acá. A muchas chicas, a,、eh, muchas chicas que vienen a internarse, tienen los chicos, pues, no lo tienen con ellas porque por el tema de l consumo se lo sacan, entonces acá tratan de recuperarlo. Siempre la estamos ayudando para que puedan recuperar a sus hijos, porque siempre cuando una persona está en consumo te lo sacan,、eh, niñez, niñez se lo saca a los hijos. Sí. Y pasan a tener otro tipo de c u s t o d i a Entonces la chica viene muy, muy lastimada emocionalmente,、eh, muy vacía, muy dolida. Muchas chicas lamentablemente entregan su cuerpo por consumo y toda esa cosa viene muy, muy golpeada la mujer. b i e No, n 100% a la mujer no la entiendo porque yo soy hombre, pero trato en entenderla de entenderla del lado de, del consumo, ¿no? Del lado de lo que pasa a uno por consumo. Bien, te quería hacer dos consultas que son como más sensibles. Uno, cuando habla de la posibilidad de internarse, muchas veces、eh, se habla de una cuestión económica, ¿no? de una imposibilidad o que la internación es para pocos por un tema de costos.、Eh, tengo entendido que esta organización、eh, también es conocida por、eh, los aranceles bajos o accesibles. ¿Nos querés contar un poquito de cómo es ese manejo?、Sí. Justamente, yo h e h a b l a d o con los chicos que vienen de otros lugares, de otras instituciones, y hoy en día un centro de r e h a b i l i t a c i ó n e s está en arriba de 800 mil o un millón, un millón y medio de pesos por mes.、Uh -huh. Acá no, acá se cobra lo justo y necesario para mantener la quinta. Acá el abono mensual es de 250 mil pesos. Los chicos tienen incluido las cuatro comidas, tienen todo, comen perfecto, comen riquísimo, tienen mucha. La verdad que la comida acá no, no, no es para quejarse, hasta yo mismo como acá porque la verdad que comen re bien.、Uh -huh. Y nada, la cuota hoy en día acá es, es de 250 mil, es bastante accesible.、Uh -huh. Yo sé que hay gente que le cuesta mucho hasta pagar esa cuota, pero a comparación de otros lugares, de otros centros de Canario, 800 mil pesos es, es nada, ¿no? Y、uh -huh. creo que se puede invertir para poder cambiar como persona si uno realmente lo quiere. Bien. Eh, y bueno, Matías, consultarte. Digo, hay alguna persona que está escuchando que le interesa eh, asesorarse. Eh, digo, porque bueno, me imagino que, que cada persona debe tener alguna consulta diferente. Y si lo quieren hacer, tanto para el de hombres como para el de mujeres, ¿cómo, cómo pueden hacer para, para acercarse o para encontrarlos a ustedes? Bien, si quieres, te puedo decir el número de, de la coordinación que se manejan con las mujeres y los hombres para que la persona que, que, que esté en consumo y tenga miedo de, de asumirlo, porque también cuesta mucho ¿sí? asumir que uno está, que está enfermo o, o a veces tiene miedo de pedir ayuda por el q u e d i r á n y, y la verdad es que tienen, que tienen que animarse la gente que está en consumo, tampoco hay que minimizar el consumo porque. Si vos estás pendiente siempre de algo para poder estar bien, ya es un consumo problemático.、Sí. Entonces, yo ¿no? animarlos a que se animen a pedir ayuda, a que hablen con sus familiares, que pidan apoyo. Ya, tanto no sea cabo, en cualquier lado, ¿no? que levanten la mano y pidan ayuda, que es muy importante. Que no, que no estén pendientes de, de qué dirán si pido ayuda, no. Uno tiene que pensar en uno mismo, ser consciente de su vida, porque todos tenemos derecho a vivir una vida bien y, y sanamente, ¿no? Yo sí que te puedo decir el número acá、dale. de la coordinación.、Dale. Para que, que la persona que esté escuchando y tenga dudas, consultas, se pueda comunicar. Mandar un WhatsApp, no hay ningún tipo de problema. Y acá lo asesoramos. Bien, dale, decime. El número de celular es 11 34 55 7941. Ahí puedes mandar WhatsApp, pedir información y cualquier tipo de asesoramiento. Madri... Y dice que se a n i v e n a cambiar porque hay gente que no se anima a levantar la mano y, y, y, eso, y eso, eso es lo peor. Sí, lo、bien. más importante es asumir, es asumir que estamos con un problema de consumo y, y pedir ayuda, que es lo más importante. Matías, por último quería hablar sobre la movilización. Que hace algunos días、mm, eh, estuvieron en el obelisco, estuvieron en el microcentro、eh, con una movilización con una consigna positiva, ¿no? La marcha por la vida. ¿Me querés contar cómo, cómo surgió esta movilización y, y bueno, qué lemas llevaron、eh, a Capital? Sí, no, fue la verdad que fue re emocionante. f u e la primera vez que se hace y se hizo muy, muy bien. La verdad que se hizo bastante bien. Fuimos con chicos únicamente de las quintas.、Eh, llevamos colectivos. Aproximadamente fueron 1.500 personas. Para ser la primera vez estuvo bastante bien, bastante prolijo. La idea era movilizar sin poder, per, sin poder perjudicar a nadie, ¿viste? Porque yo sé también que la gente está cansada en el centro de Buenos Aires, que le corten la calle, que. Crean quilombo, entonces nosotros queríamos ser todos pasivos. Fuimos con, pan, con pancartas para demostrar que, que se puede estar bien, para pedir al gobierno que haya una materia obligatoria en las escuelas para prevenir a un chico, para que haya prevención en los barrios, para, para que el gobierno esté más atento, porque lamentablemente está muy, muy ausente el gobierno. El、sí, que se puede lamentar ausente p o r e l consumo. Eh, la última vez que se hizo una campaña de, de prevención fue con Maradona, en el año 97, y después nunca más se hizo una campaña de prevención. Así que está bueno que h a g a m á s campañas de prevención del lado del Estado. Estaría bueno que en la escuela le enseñen a los chicos sobre el tema de prevención y todas esas cosas, ¿no? Que, porque también la educación viene del colegio y en el colegio hoy en día no te enseña nada de prevención,、mm. nada de esas cosas, entonces, bueno. Y también la, para la escuela de barrio, para que v u e l a n a esta escuela de barrio, que era algo bueno que los chicos estén ocupados y no estén en la calle. Porque hoy en día ya un chico de 12 años ya empieza con el consumo.、Mm. Es un promedio que los chicos empiezan a consumir a los 12, 14 años. Y por no sentirse menos, por no sentirse burlado, por no sentirse, viste,、eh, o porque no la hagan muy, i n g o porque no la hagan nada, el chico va y consume porque lo, el grupo de amigos lo hace. Entonces e s e chico va a no tener nada que hacer t con ese grupo de amigos y lo único que hace es consumir y, y estrenar gancho. Así que l e voy a buscar que, que el gobierno esté presente, que, que pongan materia de prevención, que le den contención, que pongan en cada barrio algún centro de día para que los chicos tengan alguna contención. Porque hoy en día hay, hay muchísimo consumo en el país y, y cada vez está peor, cada vez, lamentablemente está peor. En este último tiempo han visto una subida de, de, de casos, digo, porque uno caminando por la calle,、eh, nada, se da cuenta, ¿no? De que, de que nos hemos cruzado con más personas rotas por la vida. ¿Ustedes cómo, cómo sienten eso en, en el último tiempo? Sí, sí, se nota mucho el aumento, el aumento de consumo, se nota un montón. Y afecta a todo, ¿no? A toda, a toda clase social. A todo, a todo, viste que hay gente humilde que consume, gente millonaria que consume, a, a, a artistas que consumen. Lo tenés a Tano de Tambiónica, que, que la madre está luchando hace un montón de tiempo por su hijo y no lo puede sacar de vera edición. Hemos tenido contacto con la madre del Chano también, hemos hablado con ella, pero bueno,、eh, lo, lo afecta a todo, ¿no? la, el consumo le afecta a todos y lamentablemente es algo que. Que no es controlable para uno solo, sino que siempre hay que hacerlo en compañía, con apoyo con, y con apoyo grupal, con, en lugares adecuados. Bien. Y tratar de buscar un lugar bien que esté acorde, porque hay lugares, yo sé que hay centros de rehabilitación que, que lo usan más como negocios que como, como salvar vida, ¿viste?、Mm. Entonces, está, está bueno buscar un buen lugar. Bien. Para eso, justamente venía pensando un poco como. Para poder、eh, conocer las metodologías de, de laburo y. y... Y nada, y uno quedarse seguro, muchas veces sirven las redes, las redes sociales, ver la forma en la que elaboran. A mí me, me terminó de, de, de cerrar poder charlar con ustedes dos situaciones: una que、eh, me las recomendó una terapeuta、eh, que elaboró con ustedes y, y que bueno, y que me los recomendó. Y por otro lado, también los testimonios, ¿no? De mucha gente que pasó por allí, por el lugar y que, que sigue recomendando y que sigue participando de este tipo de espacios, ver toda esa cantidad de testimonios y Que hoy podamos tener la, esta charla. Por ahí, para alguna familia que, que tenga alguna duda y que, nada, y que está en la búsqueda de algún tipo de ayuda, ¿nos querés contar un poquito de las redes, cómo buscarlos, cómo saber un poquito más de ustedes en ese, en ese sentido? Sí, perfecto. Estamos en Facebook, en Instagram, en todos lados, como Vencer para Vivir. También hace muy poquito salió un cortometraje que vinieron a firmar de, de Estados Unidos. a、uh、j -huh. Hicieron acá un cortometraje en v e r c e d para Vivir. Vino una producción de Estados Unidos a hacer acá una filmación. Y se llama el último, el último tramo, se llama el cortometraje que salió hace poquito.、Mm -hmm. Se lo puede buscar en, en YouTube como El último tramo. Es un tramo que dura 15 minutos, que, que también muestra un poco lo que es la vida de, del chico de consumo y el proceso de internación. Es muy breve el cortometraje, pero te resume un poco lo que es. Un chico internado en adicciones y cómo pasa un proceso y demás cosas. Después nos pueden buscar todos en las redes sociales como Vencer para Vivir. Ahí hay fotos, estados, videos de, de gente que sube, de la familia. Esto también es muy familiar. Es, es mucho amor.、Eh, decimos que vencer siempre es. Por más que hayan 13, 14 granjas, siempre decimos que vencer es uno solo, que todos vamos por, lo mismo, por el mismo lado. Así que en las redes sociales pueden ver todo, todo el trabajo, la trayectoria. Creo que más se destaca la trayectoria, el amor que se le pone, porque esto realmente se hace con amor. Esto para, para el director no hay ningún tipo de negocio. Él siempre está acá presente con nosotros, siempre está dando la cara, siempre nos habla, siempre está pendiente de nosotros, de qué nos, nos falta, qué precisamos. Es una persona que realmente lo hace todo con amor. Y se nota, ¿no? Por, lo, por los frutos que tiene y por los años que tiene e lugar. l Sin duda. Matías, bueno, desde acá te agradecemos y si te parece, volvemos a recordar las vías de comunicación. Perfecto. El número de celular、eh, para mandar un WhatsApp y pedir información, si quieren,、uh -huh. es 11 34 55 7941. Ahí p u e d e n mandar WhatsApp y hacer cualquier tipo de consulta.、Buenísimo. Tanto sea para hombres o para mujeres. Perfecto. Matías, desde acá te mando un abrazo grande a vos y a todo、eh, el equipo de Vencer para Vivir y te vuelvo a agradecer nuevamente、eh, brindarnos estos minutitos. No, por favor, c o s é Miquel,、no、estaremos acá, no hay ningún problema. g r a c i a s por t o d o